Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Para la de hoy. ¿Sabes que El Espíritu Santo tiene esta enseñanza para ti hoy. Y te habrás dado cuenta o no, cada día de tu vida, tú te haces dos preguntas. Dos preguntas que son críticas. Y sabes cuáles son, quieres saber cuáles son esas dos preguntas que tú te haces cada día que te levantas, aunque no te las hagas, o sea sí, pero siempre tu vida está haciendo esas dos preguntas. La primera pregunta es ¿quién soy? Y la segunda pregunta es ¿a dónde voy? ¿No te haces, no te haces esas preguntas? Inconsciente o conscientemente te hacen las preguntas, los que están en la adolescencia traen ese conflicto y los papás muchas veces dicen, y no digo decimos porque yo no lo digo, dicen que los adolescentes son conflictivos, yo creo que los adolescentes es una oportunidad preciosa de Dios para insertar su vida ahí, por eso no creo que los adolescentes sean problema, el problema somos nosotros los papás que no nos hacemos cargo de los adolescentes, ahí ¿eh? sí pero el adolescente, y aún conozco personas que tienen 80 años todavía, bueno, todavía tienen 80 años, y se siguen preguntando, ¿Quién soy? y ¿A dónde voy? Y tú te haces esas dos preguntas. Cada día te estás haciendo esas dos preguntas. Y sabes que tú respondes a esas preguntas basado en las imágenes preexistentes que ya tienes establecida profundamente en tu interior ¿qué quiero decir con esto? tú naces y desde bebé tú fuiste enseñado por tus padres enseñado de una forma y como hablando en términos actuales, eres una computadora que tienes el disco duro en blanco Y toda la información que tus papis y todo tu alrededor va poniendo en ti, va alimentando ese disco duro, va alimentando tu vida. Y entonces depende de la información que tú tienes, respondes a estas dos preguntas. ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Algunos sabemos a dónde vamos, otros no sabemos a dónde vamos. Pero como tú respondas a estas preguntas, determina la manera como reaccionas. Frente a las circunstancias de la vida. Es por eso que yo no reacciono igual que tú. Porque yo tengo otra información en mí. Tú traes otra información y a ti te enseñaron a hacer una forma. Y no sé si has escuchado, pero hay una frasecita famosa que dice. Pues así soy yo y no voy a cambiar. Oh, qué buen error. Porque Dios hoy quiere cambiarte el concepto. Y quiere cambiarte la forma en que tú vas a contestar esas dos preguntas. ¿Quién soy y a dónde voy? ¿Quieres, ¿Quieres saber? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A ver, ¿quién no se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Todos se han hecho preguntas? Sí. ¿Quién soy? Como tú respondas a estas preguntas determina la manera como reaccionas. Ahora, la primera pregunta, ¿quién soy? Se refiere a lo que llamamos identidad. ¿Cómo nos llamamos aquí? ID, o sea, identidad y destino. La primera pregunta es ¿Quién soy? Y se refiere a la identidad Ahora, ¿qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? Vamos, me podrás decir Bueno, es, es, es mi credencial Es este Dice quién soy O me puedes decir una lista de cosas Pero la identidad Expresada en una forma muy simple Es ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te percibes tú? Y de ahí viene un montón de cosas. Y caemos a veces en, el, en, en, en lo que el mundo trae acerca de que si tú tienes un buen carro, eres alguien. Si tú traes buena ropa, eres alguien. Y si tú tienes esto, y si tienes el último celular, y si tienes el último iPod, y si tienes el iPod Touch y demás, y, y tienes el Ferrari, entonces eres alguien. Pero si tú no tienes esas cosas, no eres nadie, ¿sí o no? No se hagan... De una manera muy simple es cómo te percibes mi percepción propia y un punto básico a tocar cuando hablamos de identidad, o sea de cómo te percibes es el valor, cuánto vales, cuánto valgo yo, cuánto vale mi vida y cuánto vale mi ser. ¿No te has hecho esas preguntas? Yo sí me las he hecho y un montón de veces. Es que yo no valgo, es que no, es que yo, yo, yo, yo me siento la, la mugre de la suela, del zapato, del sucio, ¿no? O sea, ahí me, me siento lo peor, ¿no? ¿Cuánto se ha sentido así? Yo me he yo me sentido, si yo, seamos honestos, yo me he sentido a veces así. Entonces estoy hablando de identidad y, la, y un punto importante de la identidad es el valor. ¿Cuánto valgo yo y cuánto vale mi vida y mi ser? La segunda pregunta, ¿a dónde voy? se refiere al destino. ¿Tú sabes a dónde vas? Pues yo sé que saliendo de aquí me voy a ir a comer un rico pollo. Y después, pues no sé, y mañana, pues tampoco. ¿Tú sabes a dónde vas? ¿Cuál es el destino de tu vida? ¿A dónde voy se refiere al destino? El destino tiene que ver con mi percepción acerca de mi propia función e importancia. ¿Qué hago yo y qué tan importante soy sobre esta tierra? y el punto básico a tocar cuando hablamos de destino es el propósito ¿sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿sabes cuál es tu propósito de estar aquí? ¿lo sabes? ¿no? yo al ratito lo vamos a ver pero cuando estamos hablando del de, de, propósito te haces una pregunta y dices ¿por qué estoy aquí? ¿qué se supone que debo de hacer? ¿no te has preguntado eso? ¿por qué estoy yo aquí? ¿por qué no nací en la época de... ¿y por qué no? ¿no te has preguntado eso? ¿por qué nací en esta época tan dura? o sea, mira mejor hubiera nacido cuando oh, los valles y los montes eran vírgenes y podía yo explorar y oh, tantas cosas ¿por qué no nací en la época de los romanos? ¿por qué no nací? ¿a poco no? no sé ¿por qué no nací en la época de López Portillo? no, esa no, ¿verdad? <risa> pero ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué se supone que debo de hacer? ¿Cuál es el propósito del que yo esté aquí? ¿Sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Bueno, la identidad y el destino son cualidades claves que Dios planeó. Escúchame bien, y esto quiero que te lo lleves. La identidad y el destino son cualidades claves que Dios planeó que fueran impartidas y establecidas correctamente en todas las vidas. Pero... Pero, desgraciadamente, nuestros padres y nuestros abuelos y para allá atrás, no sabían que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene una razón de ser para nosotros, que Dios tiene un, un, una identidad para nosotros y un destino para nosotros. ¿Y sabes qué? Ellos hicieron lo que pudieron. ¿Y sabes qué? Yo te pido que no los juzgues, sino que les ames. Y si tienes que perdonar algo, perdónales algo. Pero ¿sabes que Ellos... Cuando tú naciste no, no, llegaste un un manual. Sí, ellos aprendieron a ser papás ser papás y nosotros. Sí, y cometieron muchos errores? sí, tal vez sí. Tal vez pero siguen que Pero te empiezas conforme te en la palabra en la y empiezas Dios y empiezas a estudiar el manual estudiar fabricante que es fabricante, que es esa palabra de entonces la Biblia, entonces empiezas a entender cuál es tu identidad en Cristo, cuál es tu identidad en Dios, y cuál es tu identidad es tu y en es y destino y tu propósito y tu propósito en Dios. Entonces cada uno de nosotros, Dios quiere impartir y establecer correctamente la identidad y el destino, ahora déjame decirte una cosa y tú, y tú no me dejarás mentir, el diablo, ¿cuántos saben que el diablo es nuestro enemigo? El diablo es nuestro enemigo y quiere destruirnos acomode el lugar y a lo mejor tal vez el diablo metió ideas entre en, en tus papás y te educaron de una forma que no era la correcta, pero sabes que el mensaje del diablo respecto a la identidad y destino es este escúchalo bien, y a lo mejor por ahí lo has escuchado ahí en tu cabecita, o alguien te lo ha dicho el mensaje que desea el diablo revelar respecto a identidad y destino el, con respecto a identidad es no vales nada ah, por ahí lo has escuchado por ahí lo has sentido, no vales nada, ni siquiera deberías de existir ¿lo has escuchado por ahí? Yo, hay personas que dicen ¿sabes qué? es que yo no debería de haber nacido ¿sabes qué? quita ese pensamiento porque no es de Dios y otro, otra cosa que dice el diablo con respecto a tu identidad, algo está drásticamente mal contigo eres un don nadie ¿lo han escuchado por ahí? hasta parece de telenovela pero inclusive las telenovelas reflejan eso entonces el diablo quiere poner esa identidad en ti, no vales nada ni siquiera deberías de existir, eres un error algo está drásticamente mal contigo eres un don nadie, sabes que si tú tienes algún pensamiento de esos, sabes que te pido en el nombre de Jesús a que lo saques de tu mente, porque no es de Dios ¿Y qué dice el diablo con respecto a tu destino? Dice, sabes que tú no tienes un propósito Eres un total fracaso Nunca triunfarás Eres totalmente inservible No estás equipado para realizar el trabajo Nada te funcionará, jamás ¿Alguien ha escuchado eso? Y nosotros ahí vamos Y le hacemos caso Sí, cierto, sí, no soy yo con nadie oh, Yo no tengo propósito en la vida oh, ¿Y qué pasa? ¡Pum! ¿Cuántos, cuántos suicidios hay? porque se envuelven en ese mensaje del diablo de identidad y destino, y entonces dicen, sí, cierto, yo para qué, ni debí haber nacido, yo le causo problema a este, yo le causo problema al otro, yo le digo, ¡pum! ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere impartir su identidad y su destino en ti. Y quiere cambiar el cassette, los que somos de cassette, Y quiere cambiar el DVD, los que son de DVD Y ahora quiere cambiar a los de Blu-ray Porque ya también tenemos de Blu-ray O de silicón, ¿no? Los iPods ¿Quién es de iPod? ¿Los demás de qué son? Yo soy de Casera Yo soy de LP De acetato Los de ocho tracks son más antiguos <risa> Espero que no haya aquí de ocho tracks Pero cuál es el mensaje de Dios Para tu vida sobre la identidad y destino Escúchame bien, escucha lo que Dios Tiene hoy para decirte Cuál es tu identidad y cuál es tu destino en Dios Tu identidad ¿Sabes qué dice Dios acerca de quién eres? Tú eres muy valioso Para mí Tú eres muy valioso Para mí Y vales la vida de Jesús. ¡Guau! ¡Wow! ¿Tanto así me amas que puedes entregar a tu hijo por mí? Sí, hijito precioso. Vales muchísimo. Vales hasta la última gota de la sangre de mi hijo. Y Dios te dice, tú eres alguien. Tú sí perteneces aquí. Desde la fundación del mundo yo había planeado tu existencia. ¿Sabes qué? No eres un error. Esa es la identidad que Dios está trayendo a ti. No eres un error. ¿Y qué dice Dios acerca de tu destino? ¿Sabes qué? Tú tienes un gran propósito en esta tierra. ¿Yo? Sí, tú. Tienes un gran propósito en esta tierra. Te he puesto aquí con un propósito. Eres un éxito como persona. Y estás totalmente equipada y adaptada para llevar a cabo mi propósito no tu propósito, sino mi propósito, porque si tú estás en el propósito de Él, uh, cumples el propósito que Dios tenía para tu vida, por eso la regamos, porque queremos cumplir nuestros propósitos, pero cuando entiendes que tú entras en una relación personal con Dios, le aceptas, le recibes, Jesús hazme mi, mi Señor y Salvador, entonces no empiezas a, a tratar de cumplir tu propósito, sino el propósito que Él tiene para ti, y cuando lo cumples, oh, Dios te dice, eres un éxito como persona y estás totalmente equipada y adaptada para llevar a cabo mi propósito. Dios te dice, también te he dejado mi palabra y mi espíritu como guía para tu vida y que en ellos encuentres el propósito. Pon tu vista en lo alto y permíteme llevarlo a cabo y realizar grandes cosas en tu vida. ¿lo quieres? ¿Qué mensaje quieres? ¿El mensaje del diablo o el mensaje de Dios? El mensaje del diablo por todos lados está inundándonos y diciendo, si tú no tienes esto, si tú no haces esto, eres un mediocre. Si tú no tienes esto otro, eres un loser. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Y hasta en la tele todo el mundo dice, ay, eres un loser. Y Dios te dice, no, no eres un loser. Tú tienes un propósito. Te voy a invitar a que vayamos a Salmo 138. Salmo 138, del versículo 7 al 8. Aquí el rey David está hablando. ¿Cuántos conocen al rey David? No se hagan, todos cantamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. O sea que si sí lo conoces. Si sí conoces a David. Si no, ¿por qué cantas de él? David fue rey sobre Israel. David era el menor de sus hermanos. Sí, si no me han cambiado la versión. David era el menor de sus hermanos. ¿Cuántos de aquí son los menores? Levanten la mano. Levanten bien la mano, quiero verlos. Yo levanto mi mano, yo soy el menor de mi casa. Levanten la mano, menores. Menores. Somos llamados a un gran propósito. David era el último de sus hermanos. Sus hermanos eran guerreros. Estaban en el ejército del rey Saúl. ¿Y sabes qué hacía David? Cuidaba ovejas. Pero cuidando las ovejas, ¿sabes qué hacía? Mataba leones. Mataba osos. Así que no te sientas menos si eres el último. Porque Dios tiene grandes propósitos para los últimos. Y por ahí dice que los últimos serán los primeros. Lo siento por los primogénitos. Pero David, David vivió muchas cosas y aflicciones, vivió persecuciones, vivió hambre durante toda su vida. Y puedes ahí ver la historia de David en, en lo que hace el libro de Samuel. Puedes verlo ahí en la crónica también de Reyes. Y, y bueno, puedes verlo ahí la, la historia. Pero David escribe este Salmo 138, versículos 7 y 8. Y yo quiero leerlo. Fíjate lo que dice. Si anduviere yo en medio de la angustia tú vives, has vivido en angustia, bueno toma este, toma este canto porque es un canto, es una canción y no es de Luis Miguel, es de David, el de las mañanitas, dice si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra El Eterno cumplirá su propósito en mí. Oh, mira, y yo te pido que subrayes ese, ese, esa parte de, del versículo 8. El Eterno cumplirá su propósito en mí. Mira, si tú te afianzas a esta verdad, o sea, tu vida va a ser llenada de combustible y vas a estar rum, rum, porque sabes que yo confío en que Dios va a cumplir su propósito en mí. Dice el eterno cumplirá su propósito en mí, tu misericordia oh eterno es para siempre, no desampares la obra de tus manos, y quién es la obra de tus manos, yo soy la obra de tus manos, tú eres la obra de sus manos, no la desampares, David es el autor de este fragmento, de esta canción, David confiesa aquí, y es lo que, llévate esto también, David confiesa la enorme fe que tiene en Dios, Él menciona tiempos de angustia. Todos hemos pasado tiempos de angustia. Tiempos en que pareciera que se multiplicaban sus enemigos. Tiempos donde no se ven salidas viables. ¿Te has visto alguna vez así? Yo me he visto alguna vez así. Dios, ya no sé ni por dónde. Tiempos donde no se ven salidas viables, donde parecían lejanas las promesas de Dios. Recuerdan que el otro domingo hablamos de las promesas. Y cuando tú estás en medio de angustia y tus enemigos se están multiplicando y donde dices Dios ya no, las promesas de Dios se ven lejísimas. Pero sabes que no obstante David mantiene su fe y él dice sabes que si sí, estoy angustiado pero tú me edificarás, estoy rodeado pero estoy protegido por mi Dios, él me salvará de todas estas angustias pero no solo ello sino también cumplirá su propósito en mí. Y tú debes de tomar eso para ti hoy. ¿Sabes qué, Dios? No sé qué es lo que tu hermoso corazón ha soñado por mí. Lo que tú, desde antes del inicio de los tiempos, tú ya habías diseñado para mí. Pero, Señor, yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. David sabía que era un hombre con propósito. Si no, no le hubiera dicho esto a Dios. Él no estaba vivo por casualidad, fue perseguido, tuvo fue, que esconderse, padeció hambre y no simplemente esperando, sabes que David no era un hombre que se pasaba sentado esperando a ver qué iba a pasar con él, era un hombre de acción, era un hombre que se movía y se movía en la confianza de que Dios estaba con él y que había un propósito en el cual Dios tenía sobre él. Él tenía una clara percepción de que su vida en esta tierra su vida en esta tierra tenía un propósito y sabes qué ese propósito trascendería históricamente en los tiempos escúchame bien el diablo no quiere que sepas cuál es el propósito de Dios en tu vida el diablo no quiere que sepas cuál es tu identidad en Dios, Por qué? porque si tú lo sabes quién eres, si tú sabes quién eres en Dios y si tú sabes a dónde vas en Dios, el propósito de Dios tú vas a Trascender Históricamente Quieres trascender Históricamente Quieres hacer grandes cosas Mira David tanto trascendió históricamente Que hasta cantamos las mañanitas Dime si no impactó Hoy 2010 Cantamos las mañanitas Que cantaba el rey David Ni sé si las cantaba Ya se las ha fundido. ¿Quieres trascender a los tiempos? Yo quiero hacer una diferencia Yo quiero modificar mi entorno Yo quiero modificar mi matrimonio Yo quiero modificar mi familia Yo quiero modificar la, la gente que me rodea Quiero modificar, quiero impactar Pero no por mí, sino para cumplir el propósito de Dios en mí Así como David, tú tienes un propósito De vida de parte de Dios Y no un propósito cualquiera, ¿eh? Es un propósito de grandeza. ¿Lo puedes creer? ¿Me puedes creer? Es más, no me creas a mí, créele a Dios. Un propósito de grandeza para tu vida. Es que tú no sabes mi vida, pues no, no la sé, pero Él sí la sabe. Y si tu vida no está alineada con la de Él, más te vale que la alinees para que cumplas ese propósito y de propósito de grandeza. ¿Sabes qué? Dios ha escrito de cada uno de nosotros. Sus hijos, si tú has creído en Jesús como el Señor y Salvador, dice la palabra que tú pasas a ser hijo de Dios. Y Dios ha escrito grandes cosas de cada uno de sus hijos. Y está dispuesto Dios a hacer lo necesario para que nosotros nos dirijamos y tengamos la fuerza para llegar al propósito de grandeza que un día Él, Él, soñó. ¿Lo quieres? Salmo 127 del 3 al 4 Salmo 127 del 3 al 4 fíjate bien y, y los, los que tenemos hijos esto nos habla también a nosotros dice, he aquí herencia del Señor son los hijos Salmo 127 del 3 al 4 dice, he aquí herencia del Señor son los hijos cosa estima el fruto del vientre Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Sabes qué? Este Salmo nos ofrece una enseñanza especial para todos los que somos papás. Y si tú no eres papá o mamá, algún día lo vas a hacer. Entonces ve aprendiendo. Nos indica que nuestros hijos son como flechas en manos del valiente. ¿Sabes qué? Dios te ve a ti como valiente. Y Dios ve a tus hijos como flechas que están en tu mano. Y sabes que cada valiente antes de la batalla o más bien en la batalla va a lanzar su flecha con toda la fuerza que tenga y con la mejor precisión posible, con tal de dar en el blanco, ¿estamos de acuerdo? Y yo quiero que veas a tus hijos así. Nosotros como padres intentamos hacerlo mejor con nuestros hijos, ¿estamos de acuerdo? No, si nos piden un pan no les damos una serpiente, ¿verdad? Si nos piden leche no les damos piedra, ¿verdad? No las avientan, no regreso. Pero nosotros como padres tratamos de proporcionar la mejor alimentación posible, ¿sí o no? Es más, hasta a veces ni, ni comes tú porque coman ellos. Pagamos, tratamos de pagar el mejor colegio para que tengan la mejor educación e instrucción al alcance, ¿sí o no? Los tratamos de aconsejar y tratamos de impartir nuestra visión para que, para que ellos no, no cometan nuestros mismos errores. Convivimos y jugamos y planeamos juntos con la ilusión de verlos salir adelante y con éxito, ¿sí o no? Bueno, por lo menos yo es lo que hago con mis hijos. Si no lo haces, te invito a que lo hagas convive, juega y planea junto con la ilusión de verlos salir adelante con éxito pero ahora bien así como Dios está hablando aquí que los hijos son como flechas este mensaje también es para ti en lo personal y esta palabra tiene que ver mucho con tu relación con Dios si la palabra de Dios dice que todos los que han creído en Jesús han recibido potestad de ser hechos hijos de Dios entonces también de los cuales Jesús viene a ser el primero primogénito. Entonces entendemos que todos nosotros somos flechas en manos de ¿quién? De Dios, porque somos sus hijos. ¿Te has puesto a pensar que eres una flecha en las manos de Dios? Y si no, te invito a que lo hagas. Porque la, esa palabra dice que los hijos son como saetas en manos del valiente y sabes que yo veo a Dios que tiene su mano y tiene este grupo de gente y tiene así mira tiene su aljaba llena de todas estas flechas tú eres una flecha de Dios tú al recibir a Jesús te has convertido en una flecha en manos del Dios Todopoderoso Y sabes qué, una flecha no la puedes concebir o no la puedes entender sin un blanco. ¿Para qué quieres una flecha si no tienes un blanco o una diana? ¿Estamos de acuerdo? Si no, pues ¿qué caso hay tener una flecha? Hay un objetivo donde tirar, hay un, obje un objetivo donde pegar. Las flechas existen porque hay un destino hacia donde lanzarlas. Y si tú eres una flecha en la mano de Dios, tú tienes un destino. ¿Y sabes quién te va a tirar? Dios. Y Dios en su palabra nos deja claro que Él tiene un objetivo bueno, agradable y perfecto hacia dónde lanzarnos y que si le permitimos hacerlo, si permitimos que Dios nos lance, Él lo va a hacer con una gran destreza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieres ser una flecha en manos de Dios? ¿Eres una flecha en manos de Dios? prepárate para que él te lance hacia el objetivo prepárate para que él te lance por eso nosotros tenemos un logo de un arquero porque somos flechas y nosotros también como arqueros lanzamos nuestros dardos, nuestros hijos por eso es eso el blanco es esencial pero también lo esencial es que la flecha tenga algunos requisitos para poder volar y llegar al blanco ¿estás de acuerdo? Entonces tú debes de tener unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Número uno, ligereza. Uh. Y no estoy hablando de kilos de más, ¿eh? Por favor, no me malentiendan. Ligereza, una flecha, escúcheme bien, una flecha no podrá volar muy lejos si su peso es demasiado. Si hay una flecha que está pesada, tú por más que la tires, la flecha... Va a caer bien cerquita Porque está pesada la flecha Es imprescindible que esté hecha De materiales ligeros Y sabes qué es esperarse Que el guerrero, que el valiente Pruebe las flechas Antes de salir a la batalla Un arquero siempre Practica Y tira sus flechas Y ve que lo que le, pa le pasa a la flecha Porque si el valiente Detecta que no tiene el vuelo necesario, entonces sabes qué va a hacer, le va a empezar a quitar peso hasta que tenga la ligereza, esa flecha, y pueda alcanzar la mayor distancia posible. Dios te dice, sabes que tienes ser ligero, ¿qué es lo que te está haciendo ser pesado? Ay, qué pesado, qué pesado. ¿Han escuchado esa canción? Dios te quiere decir hoy, suéltate del peso, suelta los pesos, y Él te va a empezar a tratar, y sabes qué, como somos flechas en sus manos, Él nos va a empezar a tratar, ligereza, es imprescindible que una flecha sea ligera, número dos, balanceo, volar alto y a una distancia grande es necesario, o sea que la flecha sea ligera, pero también es que vuele en la dirección deseada, Tú puedes imaginar a un arquero disparando sus flechas hacia un blanco y todas las flechas se, ma se mantengan ¡pum! volando padrísimo. ¡Qué alto voló la flecha! Sí, pero la flecha voló para allá, voló para allá, voló para allá y nunca le dio al blanco. ¿Y sabes por qué es? Porque le faltaba balanceo a la flecha. Sin duda, este arquero está en problemas. Y yo quiero que te enfoques en ti. En todo esto que estoy hablando y te enfocas en tus hijos, los que tenemos hijos. La razón por la cual la flecha no se dirige hacia donde fue lanzada es por falta de balanceo. Y el balanceo es la diferencia de peso que existe entre las partes de la flecha. La flecha debe tener el mismo peso adelante que atrás, en medio y a los lados. Y ¿sabes que Ten la seguridad que el valiente, que nuestro Dios se va a asegurar de prevenir que sus flechas, o sea, tú y yo, estemos balanceados antes de que las lance. Número uno, ligereza. Número dos, balanceo. Y número tres, firmeza. Una flecha que va a ser disparada con una gran fuerza requiere que en su construcción haya materiales que no se rompan durante el lanzamiento materiales ligeros, pero débiles no sirven, es necesario cambiar los materiales débiles por aquellos firmes y resistentes a los golpes, a humedad y demás circunstancias, ¿te suena familiar en tu vida?, ¿te suena que necesitas dejar algunas cosas?, Pues bien, todo esto habla de nosotros como flechas en manos de Dios. Y mira, yo traigo aquí un ejemplo, mira, gracias a Dios, el Señor me ha permitido aquí tirar y, y, y ser parte de esto. No, no es una, es una metralleta. Pero mira, todos entramos a esta vida de Dios y le decimos, Dios, sí, mira, Yo quiero ser una flecha. ¿Cuántos dicen? Yo quiero ser una flecha, hermanos. A ver, ¿cuántos dicen? Yo quiero ser una mano, a ver. Pero díganlo, yo quiero ser una mano. Digo, una mano, una flecha en la mano de Dios. Soy flecha. ¿Quiere ser flecha en la mano de Dios? ¿Sí? Bueno. Pues fíjate que el proceso de elaboración de una flecha perfecta, para que esta flecha sea perfecta y tenga la capacidad de dar en el blanco sin problemas, es un proceso doloroso. ya no quiero ser una flecha y sabes qué tú puedes llegar y, y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y tú quieres ser flecha y quieres ser lanzada inmediatamente pero muchas veces llegas así torcido con espinas es más cuando yo corté estas ramas Y para los que nos están escuchando, tengo en mi mano una, una rama que está torcida. Cuando la corté de la parte donde estaba ahí, estaba llena de espinas y me dio una espinada en mis manos. Y ¿sabes qué? Llegué, cuando llegué a tu casa, saqué mi navaja, de esa esas de Victorinox, y le empecé a, con la navaja a quitarle todas las espinas, porque me dio una espinada tremenda para cortar esto. Esta rama fue cortada con sangre. De veras. Es más, todavía traigo aquí la cortada Pero le empecé a quitar ¿Y tú crees que no duele cuando Dios empieza a trabajar en ti? Y tú dices ¡Dios, lánzame a mi destino! ¿Qué pasó? Mira, hasta se le cayó un pedacito ¡No voló derecha! Pues no, ni siquiera está balanceada ¡Ni siquiera está derecha! Y así llegamos a veces a los pies de Dios Y decimos, Dios, sí yo quiero todo, ¡lánzame! Espérame, hay un proceso, tienes que aprender mi palabra, tienes que apuntarte en el curso de, de, de nuevos principios que vamos a dar a partir de septiembre, para que aprendas mi palabra y sepas quién eres en Dios. Pero Dios, yo quiero, yo quiero comerme al mundo. Sí, pero espérame, yo tengo un propósito y yo te quiero tirar allá, yo quiero lanzarte allá, yo quiero que tú des en el blanco, yo quiero que cumplas el propósito que yo imaginé, pero déjame meterte en el proceso. Y a veces estamos así. Y cuando Dios empieza, ay Dios, ¿por qué me haces eso? Y No, no, no, espera espérame, ya no me gusta ser cristiano. No, ahí muere. Pero tú tienes un propósito en Dios. Y así llegamos torcidos. Y el proceso sigue, y el proceso sigue, y de repente creemos que ya estamos ay ya estoy más derechito no ya no se ve así todavía tiene un poquito pero ya no se ve así y ahora sí Dios tírame y boom oh, la regamos y nuestros matrimonios no. y nuestros hijos no. y el trabajo no. ¿por qué Dios por qué oh Dios y, y así estamos pero ya no sentimos que estamos más derechitos Dios lanza y Dios te dice no espérame Miren, el proceso de fabricación de las flechas en la antigüedad que eran hechas de madera. O sea, las ramas cuando las cortaban, bueno, obviamente no tan chocas como estas, trataban de buscar o sea, lo, lo, lo más recto posible, pero entraban en un proceso primero de agua para que se, se, se, se, la rama se llenara de agua y fuera flexible y no se tronara como esta rama que está seca. Entonces primero tienes que absorber el agua. glu glu glup! ¡Estás ahogando, Dios! ¡Estás ahogando! ¡Oígame que me ahorca! ¡Oígame! ¡No! ¡No! Dios está tratando contigo. Y entonces te llenas de esa agua y entonces después las ponen en una plancha y les ponen cosas planas. Ay, espérate Dios, no le aprietas tanto, espérate. Ay. Y entonces empieza el proceso de poner la, la rama derecha. Y sigue el proceso en tu vida, y sigue el proceso. Y entonces de repente tú te sientes que ya estás, te sientes muy bien. Y como estaba yo diciendo aquí... El proceso de elaboración de una flecha perfecta que tenga la capacidad de dar en el blanco sin problemas puede ser doloroso. Doloroso sobre todo porque cuando Dios empieza a detectar que hemos acumulado un sobrepeso y ellos nos evitan volar a una distancia lejana, por eso duele, porque Dios te empieza a quitar ese peso que traes, ese lastre que traes. Y entonces si hemos dejado nuestras vidas en las poderosas manos de Dios, Él iniciará un proceso difícil que básicamente es quitarnos cosas, hábitos, amigos, tradiciones, gustos que no nos favorecen para que volemos con libertad. ¿Y sabes qué? Quiero ser enfático en esto. Esto duele porque vienes acostumbrado. A ese mensaje que el diablo ha puesto, a esa identidad que el diablo ha puesto, a ese destino que el diablo ha marcado, y tú te estás envuelto todo eso, pero cuando tú dices Dios sí, o oh, si sí, yo quiero, Dios, oh si quieres, bueno. Quizás has acumulado ciertas cosas en tu vida, y cuando Dios empieza a tratar eso, entonces... Donde dices, ah, ya estoy cómodo y satisfecho. Entonces Dios dice, oh, de repente te encuentras con él y dices, oh Dios, como hoy dijimos, quiero ser flecha en tus manos, Señor. Y tú le dices, oh Dios, toma mi vida y moldéala como tú quieras. ¿No le has dicho así a Dios? ¡Moldea mi vida! Pues ahí te va la prensa. Y ahí te va la mojada. Y ahí te va el apriete, y ahí te va el punel, la, la navaja que quita las espinas y que quita la, las imperfecciones en tu vida. Y de repente Dios te dice, ok, ¿quieres que tome tu vida y que la molde? Está bien. Qué bueno que quieres. Como hijo quiero que llegues al gran propósito que vi en ti. Entonces creo que te sobran algunas cositas. Y, uh, ¿y sabes que Él te las quita. Y tú qué dices? ¡Ay! ¡Auch! ¡Cómo me duele! Después él explora tus hábitos. Y se da cuenta a él que tu tiempo se pierde en cosas que no te ayudan a crecer. Y entonces te empieza a llevar a cambiarlos. Y aún tus amigos más agradables te empiezan a dejar. Y entonces es cuando francamente dices, "Hey, ¿qué está pasando aquí?" Desde que le di mi vida a Jesús, todo se está poniendo difícil. ¿Qué pasa? Y Dios te dice, ch, ch, ch, ch, espérame. Tú dijiste que querías que yo te moldeara. Dios te dice, solo es el proceso del limado de esta flecha. Pero ¿sabes? ¿Sabes qué? Va a quedar muy bien. Él es el valiente y te tiene en sus manos Y él está probando la flecha No, está pesada, él le falta balanceo Está chueca O sea, necesito enderezarla, necesito meterla ¿Para qué? Para que cuando yo la tire La tire de una forma en que dé en el blanco ¿Y sabes qué? Después del proceso Tú ya agarras y dices ¡Wow! Soy una flecha ¡Wow! Wow, tengo una punta de metal y esta flecha que tengo aquí la tengo de recuerdo porque la hice un ilusión en Estados Unidos y la tengo de recuerdo porque ellos la hicieron pero sabes qué, tú dices wow qué, qué bonita, ¿no? ahora sí, ya me, me, me cae Ahora sí doy en el blanco Qué bonita verdad de lo que era a lo que ahora soy wow, creo que ya puedo darle una que dice Dios mm -mm. todavía no, y si ustedes ven esta flecha y la alcanzan a ver está chueca Se ve bonita, pero está chueca. Y si tú la ves de lejos dices, wow, con esa llave en el blanco, no vas a dar en el blanco. Te vas a ir chueco. Espérate a que Dios termine el proceso en tu vida. Y quieres ser una flecha y dices, wow, ya soy increíblemente, wow, no, no, gloria a Dios, wow. Lánzame ya, Señor, no, espérate. Espérate. ¿sabes por qué? porque una vez que termina este proceso tal vez estás un poco cansado ¿no? y dices oh, siento como que un ferrocarril me pasó encima ¿cuántos han dicho han así? cuando Dios pone su poderosa mano en nosotros y empieza a tratar con nuestros hábitos y nuestras cosas Dios empieza a tratar con nosotros y dices espérate Dios se apara espérate tantito ya no la veo venir Señor te cansa porque es un proceso de y ahora esto no me gusta y ahora esto otro y tienes que quedar derechito y uy, espérate no le pides tanto Señor Pero ¿sabes que aquí la noticia aterradora es de que aún no termina Dios contigo? Necesitas hacer más cambios y ¿sabes qué cambios son el balanceo y la firmeza? Dios ahora verá que no tengamos desbalanceos en nuestra vida, sino que va a agregar donde te falta y te va a quitar donde te sobre para que vueles balanceado. Va a cambiar algunas cosas más y ¿sabes qué? Él te da su palabra para que tengamos la firmeza requerida y entonces, solo entonces Él va a poder lanzarnos hacia su gran propósito. Y entonces cuando Dios termina tu obra, la obra en ti, ¡wow! Una flecha de fibra de carbón completamente de dicha. Yo puedo ver esta flecha y yo sé que si yo la tiro donde yo la tire, Ahí va a dar. Y entonces Dios agarra y dice, guau, wow, a ver, déjame ver cómo estás. Y entonces agarra a Dios y empieza a calcular. Y dice, y hace un primer tiro, Fum. ah, pero a ver, quedó un poco pesada de cola, quedó un poco pesada. Entonces necesito mover, moverle, necesito quitarle, necesito balancear esta flecha, necesito más para acá. Dios quiere en tu vida balancea y esta flecha está balanceada tanto en la cola como en la punta y no tiene perfe per perfecciones tú puedes tomar esta flecha y agarrar y decir y así son tus hijos y así somos en las manos de Dios y sabes que esto nos lleva a descubrir un secreto existen muchas personas que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, escúchame, y entre esas estamos tú y yo, hay muchas personas que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y han sido salvos por gracia y que sin duda van a estar en el cielo gozando de la presencia de Dios pero van a ser personas que nunca alcanzaron el propósito y grandeza que Dios vio para ellos ¿sabes por qué? porque no se metieron en el proceso de Dios, Ay, no, Señor, aquí en esta área no te me metes ¿cómo crees? ¿cómo crees? Como dice mi amigo ¿cómo crees? aquí no te dejo pasar Señor puedes tratar con todo esto pero aquí no ¿y sabes qué? si no dejas que Dios te meta en ese proceso de limado de balanceado de, de firmeza Porque sabes que es fibra de carbono O sea, esto tiene una firmeza ¿Sabes para qué está hecha de fibra de carbono? Para que cuando el arco dispare No se te truene la cara Porque toda la potencia del arco Es transmitida a la flecha Y entonces la flecha sale con toda la potencia del arco Si no está hecha De un material firme Si no tienes la palabra de Dios, si no tienes el Espíritu de Dios y no tienes ese balance entre la palabra y el Espíritu, entonces ¡buah! te truenas. ¿Y qué pasó, Dios? No me dejaste. Quisiste que te lanzara y no me dejaste que te puliera. ¿Sabes qué? ¿De qué, de qué creyente quieres ser? ¿De los creyentes mediocres que no alcanzan el propósito? o de los que permitieron a Dios hacer todos los cambios necesarios, y ajustes y correcciones al fin de que logres su meta en ti. De cualquier ser. De cualquier ser. Ambos han creído en Dios. Uno de ellos decidió meterse A la prensa de Dios Este no alcanza el propósito Y este va a dar en el blanco ¿Tú cuál quieres ser? ¿Duele? Claro que sí duele Pero sabes que yo te puedo decir Porque en mí no ha terminado el proceso Dios sigue quitándome cosas a mí Pero ¿sabes qué? Vale la pena Vale la pena Vale la pena, porque conforme Dios te va transformando a su imagen y semejanza, como dice la palabra, a crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, esta es la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, llegar a ser una flecha, como Él fue cortado y como Él fue pulido y Él se entregó por nosotros y Él dijo, sí, yo voy, y se hizo carne como nosotros para que Dios lo tomara en sus manos y lo lanzara al blanco y el blanco fue tu salvación y mi salvación. Tu redención y mi redención. Nuestra vida eterna. Y Jesús dio en el blanco. Tú debes de dar en el blanco. Duele sí, pero vale la pena. Escúchame bien. Romanos 8, 28. Búscalo ahí, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado por Dios. Debes de cumplir el propósito, su propósito. Y sabes que todas las cosas ayudan para bien. ¿Te duele? ¿Te está quitando Dios algo? ¿Te están, te están metiendo en la molienda para hacerte derecho? ¿Te está Dios trabajando sobre ti? ¿Está trabajando Dios en tu vida? Sí, pero ¿sabes qué? Es muy importante que tengamos presente este dato que nos ofrece aquí Romanos 8.28 Todos aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios hemos Y hemos amado a Dios Todo lo que nos ocurra está en sus manos Y todo nos ayuda a bien Así que si Dios te está quitando cosas y puliendo cosas Es para tu bien Puede ser que no parezca Pero sin duda, Dios está interviniendo en tu vida. Con tu permiso, pero a tu favor. Escúchame bien, y esto es bien importante. Con tu permiso, pero a tu favor. ¿Qué quiere decir? Que si tú no le permites a Dios, Él no va a hacer nada. Por eso les, dije, ¿quieren ser, oh, les voy a preguntar. ¿Quieren ser flechas en manos de Dios? Ya no fueron todos. ¿Quieres ser flecha en la ma las manos de Dios? Sí. Escúchame, el propósito de Dios en ti incluye esto. El propósito de Dios en ti incluye esto. Formarte a la imagen de Jesús para que seas igual a Él. El que seas una persona nacida del mismo espíritu que Él con las mismas características y deseos que Él, y hacerte una persona justa, sin mancha, y no solo esto, sino glorificarte, darte su gloria y ponerla en ti, wow, yo quiero ese propósito de Dios en mi vida, yo quiero ser a la imagen de Jesús, esa es mi meta, ese es mi blanco, ese es mi propósito, Ser una persona nacida del mismo Espíritu. Tener el mismo Espíritu. Cuando hablamos de la oración hablamos de una intimidad con Él. Tener la misma, el mismo Espíritu, el mismo sentir. Y que seas justo sin mancha y darte su gloria. ¿Sabes qué? Tú eres una flecha que vas a volar muy lejos. Tú eres una flecha que vas a volar muy lejos. Escúchame bien. yo quiero que veas a Dios como el valiente en tu vida y yo quiero que te veas no voy a poner flecha por seguridad pero yo quiero que te veas y te imaginas que la flecha está en el árbol y después de un proceso que a lo mejor nos duele pero como hoy cantamos con gozo y tú nos das nombre somos la niña de tus ojos no cantamos todo eso hoy cuando tú dejas que Él y este es en sus manos, entonces él va a agarrar la flecha y entonces él va a extender el arco, y entonces va a apuntar y va a decir, este es el objetivo este es el objetivo te va a lanzar yo quiero ser una flecha en sus manos yo quiero estar en su arco Yo quiero que Él Tense te su alma Y quiero sentir la fuerza Y la potencia De su Espíritu en mí Y ¿sabes qué? No importa lo que cueste ¿Qué quieres quitarme, de mí? ¿Qué quieres quitarme, ¿Qué es necesario Para que yo me convierta en una flecha Digna De ser disparada por ti? De ser disparada por ti El Señor agarra un y tira. ¿Vieron la fuerza con la que sale la flecha? Esa fuerza de Dios. ¿Quieres la fuerza de Dios en tu vida? ¿Quieres que Él te tome y te dispare al objetivo, al propósito? ¿Quieres volar balanceado? En él, ¿sabes que Yo te hago un llamado el día de hoy Y Dios te hace un llamado el día de hoy Para que nuevamente aceptes la voluntad de Dios En, en tu vida y, y Él pueda poner su destino Y su vida en nosotros Yo quiero ser lanzado por Él Yo no sé tú Pero Dios está trabajando en mi vida ¿Y sabes qué? Quita lo que quieras Dios Yo acepto tu voluntad en mi vida Yo acepto tu voluntad, Señor. Y Padre, yo veo a mis hijos. Dice, llena mi aljaba. Llena mi aljaba. Como saetas en las manos del valiente. ¿Y ¿Sabes qué? Cada uno de mis tres hijos es una flecha que Dios está preparando. Y yo tengo el, el honor de ser parte del proceso de limpieza, de balanceo, de firmeza. Por eso es necesario que tú y yo, Padre, Madre, nos metamos en la presencia de Dios. Para que cuando los enemigos, nuestro enemigo, el diablo, se paren la puerta y nos quiera decir algo, ¿sabes qué? Aguas porque mira mis flechas y te va como en feria. Así que más le vale que le corres. Porque mi arco tiene alcance de 50 metros. Pero a lo mejor hasta ti o más. Así que corre. Yo hago un llamado hoy a nuevamente aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Señor, pon en nosotros tu destino y tu vida. Nosotros nos ponemos en tus manos, Dios. Segunda de Tesalonicenses 1. No lo anotes ahí. Segunda, anótalo, perdón, y no lo busques. Segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, dice aquí, Pablo hablando, dice por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes. Y esa es mi oración. para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo escúchame nuestra oración de mi esposa y mía, es que se cumpla el propósito de Dios en ti y que tú puedas decirle a Dios, oh Dios, sí, no importa lo que cueste, no importa lo que tengas que cortar, no importa lo que tengas que limar, no importa lo que tengas que apretar para enderezarme, Dios, yo quiero meterme en tu presencia y yo quiero ser transformado para ser una flecha, una saeta en tus manos, Escúchame, nuestra oración debe ser, Señor Jesús, gracias por el propósito al cual he sido llamado, que cada día tú puedas levantarte y decir, oh Dios, es un día menos, es un día menos para cumplir el propósito al cual me has llamado, ¿Qué tienes hoy que quitarme, ¿Qué tienes hoy que pulirme. Señor, yo acepto dicho llamado y deseo que tu imagen sea formada en mí con todo tu poder y tú seas glorificado en mí y yo en ti, Señor. Señor, yo estoy en tus manos. Soy una flecha en tus manos. Escúchame, tú debes decir que te doy la autoridad para que modifiques lo que sea necesario a fin de llegar a la grandeza que desde antes de la fundación del mundo, tenías preparado para mí. ¿Quieres cumplir el propósito de Dios? ¿Quieres cumplir y, y, y llegar a ese, a ese blanco, a esa diana del cual Dios ha dicho, tú vas a pegar ahí, y tú vas a transformar, y tú vas a hacer historia? ¡Vas a trascender! Necesitas dejarte Ven en la prensa de Dios o en otras palabras como dice en el, el fuego, el, el oro es probado en fuego y es purificado en fuego necesitamos dejar que Dios transforme nuestras vidas para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros yo te invito a que te pongas de pie Y si Dios ha hablado hoy a tu vida y has dicho, Dios, ahora entiendo por qué no doy en el blanco, ahora entiendo por qué hago las cosas que hago, ahora entiendo Dios, necesitas meterme en una prensa, necesitas alinear mis caminos, necesitas balancearme, darme firmeza, darme ligereza, o oh, yo te pido que en esta hora tú empieces, cierra tus ojos y empiezas a pensar qué es lo que te hace ser pesado, puede ser tu orgullo, puede ser muchas cosas en tu vida, puede ser soberbia, qué es lo que hay, qué es esos hábitos que te hacen perder el balance en tu vida, Empieza ahí a pensar y empieza a enfrentarte a Dios y decir: Dios, aquí estoy. Si en verdad quieres un cambio en tu vida, si en verdad quieres una transformación en tu vida, este es el momento para decirle: Oh Dios, no importa lo que duela, yo quiero ser moldeado por tus preciosas manos y yo quiero ser una flecha en tus manos.